Escuchar a t r a s u m a n t e por Radio Zumbalaturba y Radio Comunitaria La Quinta Pata. www.zumbalaturba.com.ar y FM 99.5. También por www.radio laquintapata.com.ar y por la FM 93.3.